Javier Álvarez pugna por restablecer educación musical. El compositor mexicano Premio Nacional de Ciencias y Artes 2013 consideró que es necesario recuperar la educación musical en el ámbito académico básico a fin de acercar el arte a los niños y formar mejores ciudadanos. Consciente de que México está lleno de talentos potenciales, el compositor mexicano Javier Álvarez, Premio Nacional de Ciencias y Artes 2013 consideró que es necesario recuperar la educación musical en el ámbito escolar, a fin de acercar el arte a los niños y formar mejores ciudadanos. En entrevista, Álvarez Fuentes precisó que hay niños y niñas mexicanos con el talento extraordinario y que acercarlos al arte no necesariamente significa que serán músicos. Es importante que en las escuelas se vuelva a impartir materias de música como antes, porque eso ha dado lugar a gente como Horacio Franco, flautista. Y si lo hiciéramos simultáneamente, seguramente en una generación o generación y media tendríamos 20 Horacios Francos y 20 Javier Álvarez, expresó el autor de la ópera Mambo. Subrayó que lo anterior sería posible porque México es un país de jóvenes y es a ellos a quienes se debe de apostar en 100%. De acuerdo con Álvarez Fuentes, quien ha forjado una trayectoria colmada de éxitos, ahora los jóvenes tienen la oportunidad de ocupar espacios que, de alguna manera, han abierto las generaciones anteriores, como el mismo Mario Lavista y Arturo Márquez, entre otros. Los jóvenes deben aprovechar esas oportunidades. No digo que sea fácil, pero con perseverancia y convicción es posible forjarse una carrera y contribuir a la cultura de México porque seguro van a llegar lejos, expresó. El autor de la pieza orquestal Gramática de Dos sostuvo que dedicarse al arte es una cuestión de vocación, porque uno no puede dedicarse al arte por dinero, porque no lo hay, a menos que uno se dedique a hacer cosas que representen un trancazo comercial. Aconsejo, dijo, que quienes deseen dedicarse a la música crean en su vocación y sean fieles a lo que escuchan dentro de sí para tratar de plasmarlo con alegría y convicción, además de estar dispuestos a echarle muchas horas, pero muchas horas de trabajo. Veo mucho talento en el país y muchísimas personalidades interesantes con propuestas novedosas. Entonces, creo que en México tenemos una mina de oro a nivel de talento, y se va generando con la juventud. Tengo toda la confianza en que la nueva generación y las que vienen van a encontrar su voz y seguir dándole al país un acervo musical impresionante, como siempre ha sido, manifestó. Respecto al galardón que recibió el pasado miércoles en Palacio Nacional, expresó que fue un gran honor, sobre todo porque nunca había pensado que recibiría uno por lo que hace. Nunca he trabajado por premios, entonces recibir el reconocimiento así me da mucha alegría. Y bueno, no es solo una presea a mi trabajo, sino también es el trabajo de los compositores en México. Y eso lo considero importante, destacó. Finalmente, adelantó que el próximo año dará a conocer tres piezas. Una para flauta, un quinteto para flauta y un cuarteto de cuerdas, entre otras piezas.